publicados tanto en Agorasol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web www.ondasonolaradio.com Hoy dedicamos el programa a un doble concierto que tendrá lugar el próximo sábado 21 de enero de 2023. Será en el Centro de Creación e Investigación Cultural La Tortuga, en Tirso de Molina, en Madrid, en la calle de la Espada 6... En el centro estarán actuando ese día a partir de las ocho y media equipo elevador y Anthony Mauert. El equipo elevador es la colaboración de los músicos Antonio Sánchez y Hertz Volta, que tras años de trabajo en proyectos musicales puestas en directo, experiencias en estudio y otros campos convergen con similares inquietudes y comienzan a dar forma al proyecto desde 1999, como punto de partida la música electroacústica y mixta, siendo el motor principal, aunque aún así no se ajusta estrictamente a esta disciplina. Amplían sus objetivos por otras vías de expresión, como el arte radiofónico, disonancias, cacofonías, ruidismo, instalaciones e intervenciones de instrumentos y cintas y manipulaciones de dispositivos electrónicos. Más información en www.equipoelevador.es Vamos a escuchar a continuación casi toda la música de su notable último trabajo, titulado Los sonidos electroacústicos del equipo elevador, publicado el 6 de enero de este año por el sello Alina Records. So, ha ha. Cerramos el programa con Anthony Maubert, que también estará actuando el próximo sábado en La Tortuga. Anthony Maubert es un artista multifacético, improvisador, compositor, experimentador en varios campos del sonido y vídeo, que ha participado desde finales de los años 90 en los festivales internacionales más prestigiosos de Europa, Estados Unidos y Sudamérica. Durante sus estudios en el Conservatorio Superior de Música de París, ya inició colaboraciones con teatros y artistas visuales que le llevaron a desarrollar su trabajo más allá de la composición. Más info en antonimoubert.com. Escuchémosle. Thank <sweak> you.